Podríamos poner el, el, el propósito, digamos, de esta presentación de la siguiente manera. Desandar algunos términos conocidos que venimos utilizando para referirnos a la relación entre infancias y pantallas, entre escuelas y tecnologías digitales, y ponerlas un poquito en duda. Intentar despronunciar algunas palabras que de tanto ser dichas, durante tanto tiempo, tal vez perdieron un poco de su impulso original. La primera de las palabras que me gustaría cuestionar, tal vez la más polémica, la más criticada, es el concepto de nativos digitales. La idea de nativos digitales, como todos sabemos, propuesta ya hace más de 15 años por un, por un teórico, de, un tecno, tecnopedagogo, Mark Prensky, la idea era pensar a las nuevas generaciones como aquellas que fueron acunadas por una sociedad ya tecnologizada y eso les daría una cierta ventaja desde algún punto de vista, pero también un ángulo diferente para mirar el mundo, porque los que tuvimos que viajar desde un mundo analógico hasta un mundo digital, eh, estaríamos viendo las cosas todavía con la lógica de nuestra de nuestro terruño analógico, de nuestra patria de origen, una patria sin internet, sin conexiones, etcétera. Bueno, este término por supuesto ya ha sido muy criticado, pero las principales críticas que ha recibido son críticas que tienen que ver con su incapacidad para dar cuenta de la diversidad de las infancias, por ejemplo, de las distintas maneras que hay de apropiarse del mundo digital. Se ha dicho de este término también que no considera que no todos los niños, las niñas, acceden a las tecnologías y que entonces hay una suerte de desigualdad en la pertenencia a esa generación. Se ha dicho también que esencializa un poco formas de estar en el mundo, que no son esenciales, que son construidas. Sin embargo, a mí me parece que lo que no se ha criticado demasiado del texto es lo más evidente. Y es el hecho de que ser niño, en esta época histórica, tiene tal vez como principal característica precisamente el antagonismo de la idea del nativo digital, la desconexión. Pongámoslo de esta manera. Definición de niño. Niño, dos puntos. Persona que no tiene una cuenta de Google o, si quieren, niño, dos puntos, persona que no tiene una cuenta ni de Instagram, ni de TikTok, ni de Twitter, ni de nada. Un niño se encuentra con las personas cuando las personas están delante suyo. Un niño conversa con las personas cuando las personas le hablan y escucha el sonido de su voz. Un niño experimenta el mundo a través de sus sentidos y, excepto cuando el adulto le pone un celular delante para sacárselo de encima por un rato, el niño tiene una relación más bien analógica con el mundo. Y tal vez esta sea una de las principales características de la experiencia de infancia en el tiempo que nos toca vivir. Tal vez no haya muchas otras cosas que expliquen mejor la condición infantil que la desconexión y la experiencia de vivir sin mediaciones digitales muy significativas, más que, como decía, las que vienen a modo de interferencia multisignificativa desde el mundo adulto. Eh, dicho esto, hay que admitir que si bien ser niño es ser analógico, muchas de las experiencias, especialmente de los consumos culturales que las pantallas les traen a los niños, forman parte de su vida. Es decir, los chicos juegan en el jardín y en la escuela primaria a juegos cuyos guiones muchas veces incorporan elementos de lo que ven en la televisión, en las plataformas, en YouTube Kids, en Netflix, etc., los chicos utilizan vocabularios, a veces los, los expertos del campo de la salud hacen notar esta televisación del vocabulario infantil cuando le dicen balón a la pelota, o mecedora a la maca, o hablan de tú en sus juegos. Hay algo de los modelos de relación, hay algo de las versiones del mundo que a ellos le llegan a través de sus experiencias, especialmente digo de consumos de entretenimiento. Juegos dice como Minecraft, el vocabulario de los youtubers, agrega una compañera, efectivamente. Entonces, tampoco es que las pantallas no ocupan un lugar en su vida. <risa> Señor Nair dice, vale tío, muy bien, se estuvo viendo dibujitos españoles. Eh, pero la idea de que los niños tienen una identidad atravesada por lo digital, que está sugerida en el concepto nativos digitales, creo que amerita ser revisada, pero también reconsiderada de una manera compleja. Pensemos primero que entendemos por identidad, si decimos que las identidades infantiles son identidades digitales. Déjenme empezar entonces por repasar algunas definiciones de identidad, empezando por la del diccionario. La Real Academia Española nos dice algo que nos va a servir para poco, y que es que la identidad es un conjunto de rasgos que nos diferencian de los demás, También, en una segunda acepción, la identidad es un conjunto de rasgos que percibimos y de los que somos conscientes y a los que les damos un significado. Es decir, que tanto los rasgos como la conciencia y el sentido que le atribuimos a esos rasgos forman parte de la identidad. Entonces, nada. Eh, Mariela, y, Mariela Villalba y Mariela Bravo se llaman igual, pero una es morocha y la otra es rubia, por ejemplo hay una, una interferencia, vamos a ver si puedo no puedo silenciarla. No sé si alguien que tenga lugar de administración no, no tengo no tengo el permiso para silenciarla, me parece, ver, No, no puedes silenciar a este participante. Ahí está, ahí ahí se ahí cerró su micrófono. Bueno, seguimos. Qu eh, eh, decía esta definición de diccionario como suma de rasgos por supuesto que uno podría definirse clasificatoriamente varón o mujer joven o, o no tan joven este, argentino o inmigrante etcétera en general dan lugar también a cierta um, Eh, alimentar cierta esquematización del discurso de la diversidad, ¿no? que ve a lo mejor binariamente a las personas según estén inscriptas en ciertas marcas de identidad. Eh, en las redes sociales existe la categoría de perfil que responde bastante bien a esta definición del diccionario porque el perfil se construye a partir de tildar una serie de casilleros. Entonces, según los casilleros que uno haya tildado y que hablan efectivamente de su pertenencia al conjunto de, de los que pertenecen a ciertos rasgos estudiaste en tal lugar, tenés tal edad, cumplís años tal día, etcétera con la particularidad de que el perfil uno lo construye a su gusto y placer se ha dicho acerca de la identidad que uno no la elige uno no decide en qué cuerpo nace, ni en qué país nace, ni en qué familia nace ni en qué nivel social nace ninguno de esos rasgos en general son elegibles salvo, tal vez, y hasta cierto punto, y sigue siendo discutible, por ejemplo, a qué uno se quiere dedicar. Y entonces uno puede decir, soy maestra jardinera porque lo elegí, porque es mi vocación, porque seguí esos pasos en base a mi, a, a, a mi libre albedrío. También a uno le podrán decir, bueno, tuviste ciertas ventajas que te permitieron seguir tu libre albedrío, etc. ¿no? Bueno, pero en, en principio el perfil desafía lo inmanejable de la identidad. ¿No? Eh, la segunda definición de identidad es la identidad, y acá se ponen más interesantes porque ya no son definiciones del diccionario, sino que son definiciones un poco más filosóficas, es la idea de la identidad como relato, como narración, basándonos un poquito tal vez en la filosofía de Paul Ricoeur, esta idea de que toda identidad, toda biografía es la invitación a contar una historia. Naciste en tal lugar creciste, estudiaste, tomaste tales decisiones, te casaste, tuviste hijos, hiciste tales hazañas, cruzaste la cordillera de los Andes, creaste la bandera, este, orientaste tales y cuales revoluciones, inventaste tal cosa genial, después te moriste y ahí se contó toda la historia que dice quién sos. Y quién sos es tu historia. ¿Qué pasa en el mundo digital con esta definición narrativa? Podríamos decir un muro, un reel, una historia de Instagram, de, de las distintas redes sociales, eh, de alguna manera tienen esta textura narrativa y son una permanente invitación a hacer publicaciones que cuenten lo que estamos haciendo, que hablen de nosotros describiendo todo el tiempo lo que estamos haciendo. Eh, invitados a hacer en nuestra vida, desde qué comida comimos y publicamos la foto del plato, hasta qué lugar visitamos y publicamos el paisaje, hasta con quién estamos y nos sacamos una foto con esa persona para publicarla. Hay un libro de Eric Sadon, se dice Sadon, los otros los franceses decimos Sadon, pero se pronuncia Sadin, se dice se escribe Sadin, Eric Sadin, este eh, filósofo francés que mira el lado oscuro, el lado B de las tecnologías en nuestra vida, y en su libro eh, El individuo tirano, La era del individuo tirano, dedica unas cuantas páginas a analizar esta compulsión a compartir lo que estamos haciendo, como que si no lo contamos si no lo mostramos, no lo convertimos en una historia para esa audiencia que nos imaginamos siempre pendiente de lo que estamos comiendo o de los lugares que estamos visitando, no termina de experimentarse la situación. Se convierte realmente en algo genuino, en algo real. Cuando salió la foto, se publicó el pequeño video, el comentario y uno recibe algún eco de esa especie de tribuna que uno se imagina que hay del otro lado, ¿no? Eh, creo que ni el perfil ni la historia inciden demasiado en la experiencia de infancia. Así que hasta acá viene confirmándose la hipótesis de que, niño, dos puntos, el que no hace estas cosas, ¿no? Eh, el tercer modo de definir a la identidad que podemos tomar como referencia es la idea de la identidad como pertenencia a ciertos colectivos, a ciertos clubes, a ciertas bandas, a ciertas tribus. Nosotros los docentes, nosotros los neuquinos, nosotros los argentinos, nosotros los opositores, nosotros los intelectuales, nosotros los de la villa... Nosotros, los de River, los de Boca, en fin, hay algo en los otros que aporta identidad. Uno lo puede ver en los tatuajes que la gente se hace, por ejemplo, que en general los tatuajes, las investigaciones etnográficas muy bonitas basadas en el significado que la gente le da a los tatuajes, descubren que cuando no son este, dibujos que representan un vínculo, etcétera, en general representan pasiones que hablan de la pertenencia y que hablan finalmente de la identidad. En este sentido, las redes sociales, vuelvo a esa parte de nuestra vida digital, constituyen colectivos de pertenencia que están muy ligados a lo generacional. Y acá me parece que sí hay una vinculación para hacer con lo anterior. Eh, cuando nosotros, los que tenemos ahora cerca de 50 años, empezamos a usar las redes sociales y éramos jóvenes, lo hacíamos sentados en la computadora frente a la pantalla azul de Facebook, dedicábamos un momento del día a sentarnos frente a la computadora y a escribir y a ver lo que se armaba, unos foros que se parecen un poco a los foros que ahora hay en Moodle. Había mucho texto, había mucha interacción, pero uno no iba en el colectivo mirando las redes sociales, sino que el momento de la red social era el de sentarse en la computadora. Eh, con el correr del tiempo, esta gente creció, se mantuvo en Facebook, pero las nuevas generaciones se fueron mudando a nuevas redes sociales que tuvieron una cronología... Eh, ligada a las distintas generaciones en términos de edad. Facebook, eh, Instagram, TikTok son los tres espacios de pertenencia en el mundo digital que los más viejos están en Facebook, eh, la siguiente generación en Instagram, aunque cuando muchos viejos nos mudamos a Instagram, los pibes rajaron de Instagram y cayeron en TikTok, y ahora que algunos profes se hacen los vivos haciendo videitos en TikTok, ya aparecerá otra a la que se puedan escapar los más jóvenes, Y hay algo del orden del, la, del, del relevamiento generacional en estas redes sociales que se van modificando además, y ahí hay un estudio muy interesante que hace erik Zadin en ese mismo libro, pero que hacen también otros otros autores de referencia. Me gusta cómo lo dice Inés Dussel, cómo lo dice José Van Dijk, a quien Inés Dussel todo el tiempo lee y, y menciona, este, cómo lo dice Viu Han en muchos de sus textos. Eh, pero hay algo, digamos, de que Facebook era un espacio para la imagen, pero sobre todo para la palabra, que Instagram es un espacio para la imagen, aunque también para la palabra, que TikTok es un espacio solamente para la imagen, el movimiento, y que admite poca posibilidad de interacción. A Twitter, X, no lo incluyo en esta, en esta sucesión generacional porque creo que tiene otra textura, está más ligada al mundo de los medios de comunicación, al mundo de la política, Eh, y si bien tiene mucha incidencia en la socialidad impulsada por las redes y en el carácter violento, un poco descarnado, que, que, que estigmatiza un poco los vínculos hoy en día, eh, creo que no entra tanto en este relevamiento intergeneracional. Eh, una tercera definición de identidad, entonces, es la de la pertenencia a los colectivos que tiene este correlato en las redes. Una definición adicional podría tener que ver con lo que siempre menciona nuestro amigo Carlos Escliar, respecto de la diferencia, respecto de la alteridad, respecto de la otredad. Somos en la mirada de los otros, somos en la diferencia, somos quienes somos a partir del reflejo que las relaciones nos brindan. En este punto, cuando en el jardín estudiamos las primeras relaciones de los bebés con los adultos, con los que tienen funciones maternantes... Eh, todo el tiempo se dice que esa intervención corporal, esa, esa, esa díada que nos constituye, forma parte de la construcción de quien uno es, de la subjetividad. En las redes sociales, esa otredad se expresa a través de mecanismos de, de respuesta, como por ejemplo tocar el botón me gusta, los likes... La, los comentarios, las solicitudes, los seguidores, en fin, depende de cuál sea el espacio, hay un montón de eh, formas en las cuales sentimos que lo que hacemos tiene de pronto una respuesta, una repercusión, y tiende a convertirse en una forma bastante estandarizada, un poco mercantilizada, un poco cuantificable, un poco estereotipada, como si construir nuestra imagen, nuestra identidad, nuestro yo en el mundo de las redes sociales viniera un poco con un manual de uso, que habitualmente estaba reservado a las marcas, porque las marcas siempre tuvieron un manual de imagen, de construcción de la imagen. Desde que, desde que existe la Coca-Cola, existe un área de marketing de Coca-Cola que dice cómo tiene que ser la marca, el logo, dónde hay que poner los carteles, cómo se comunica, qué cosas hay que decir y qué cosas no hay que decir, asociado a que hay psicólogos de, de, del, del mundo comercial que se utilizan de la psicología del color y tonterías por el estilo pero que sirven para ganar dinero pero las personas los individuos nunca nunca habíamos tenido antes salvo las celebridades no sé las personas que tenían asesores de imagen porque estaban candidateados a presidente o sea por el estilo eh, no teníamos un manual de imagen. Y la presencia en las redes nos viene con este manual de imagen, que es bastante heredero del manual de imagen de las marcas. Por eso se habla un poco de marquetinización del yo. Eh, también, si querés, lo podés mirar más positivamente y pensar que no es una marquetinización del yo, sino una literaturización lúdica del yo y que uno puede jugar a hacer lo que quiera hacer. ¿no? gabi Moya levantó la mano. Si quiere decir algo, adelante. Prenda su micrófono y dígalo. Ah, muy bien, bien. Era como el bostezo que decía yo al comienzo, cuando uno bostezó y parecía que levantaba la mano. Bueno, eh, finalmente, y para pasar a, a un segundo concepto y dejar atrás el de nativos digitales, eh, hay algo en la construcción de la identidad eh, de las infancias que tiene que ver con el fin de la infancia. Cuando uno dice, eh, dejaste de ser niño y pasaste a ser adulto, la mayoría de edad, digamos, el dejar atrás la niñez, históricamente siempre estuvo vinculado a ciertos rituales, los pantalones largos, me contaba mi papá, por ejemplo, Eh, el carné de conducir, el primer noviazgo, la iniciación sexual, el cambio corporal, que a uno le crezcan si es varón, la barba, esas cosas, si es mujer, que le crezcan lo, lo, lo, los senos, etcétera. Pero en estos tiempos, además de lo que la biología y de lo que la ley pueda decir respecto de la mayoría de edad, hay algo vinculado con los teléfonos celulares que es muy fuerte. Tener el primer celular, es algo que sucede en Argentina en promedio entre los 9 y los 10 años y marca una enorme diferencia en la vida de las personas porque les da acceso a todo esto que acabamos de decir. Todas estas mediaciones, todos estos manuales de construcción de la imagen, todo este estar pendiente de las respuestas que vienen del lado de los perfiles que uno construyó como una forma de subjetivarse en la sociedad, todos estos productos y servicios que están a un clic de distancia Eh, las suscripciones, las plataformas de consumo, las plataformas educativas también, pero las de entretenimiento eh, especialmente, de alguna manera inciden un poco en el modo en el que se construye esta adultidad y se deja atrás la niñez. Con todo esto quiero entonces reafirmar esta hipótesis de que hay un rasgo de la experiencia infantil que es mucho más importante que otros en esta época histórica y que es la de estar más o menos exento, más o menos a salvo, más o menos preservado de eh, todas estas fuertes mediaciones en la construcción de la identidad. Y en este punto tal vez una invitación para quienes somos educadores sea la de preservar esa forma de infancia que es la desconexión ¿no? más allá de todas las cosas lindas que se puedan hacer con las pantallas con los celulares, con las tablets, con las computadoras que si la miramos desde un ángulo didáctico también van a aparecer, por supuesto pero creo que vale la pena combinar ese ángulo didáctico con una mirada pedagógica más amplia segunda cuestión, segundo concepto la idea de lo tecnofílico y lo tecnofóbico el optimismo tecnofílico y el pesimismo tecnofóbico, que son otros de los conceptos que aparecieron hace algo así como 20, 25 años, con las primeras publicaciones y discusiones respecto de las tecnologías en educación. Pensemos en Nicloas Burbules y, y Callister, ¿no? Este, riesgos y promesas de las nuevas tecnologías. Pensemos en el libro de Buckingham este, sobre, sobre estas cuestiones. Son, son libros que ya quedaron viejos pero que siguen siendo fundadores de discursividad en este campo. Eh, esta cosa de la tecnofilia y de la tecnofobia creo que se relaciona por estos días con dos discursos que están presentes en cualquier conversación que uno comience a tener acerca de las tecnologías en relación a las infancias y en relación a la educación. Un primer discurso que trae todo el tiempo la palabra aprendizaje, aprender, con las tecnologías se aprende. Eh, hace unos días en la ciudad de Córdoba, cenando con unos este, profes que habían organizado un evento del que participamos con Ángela Menchón, uno de ellos decía maravillado cómo su hijo chiquito con una aplicación había incrementado su vocabulario. Entonces, este tipo de relaciones eh, eh, rodean a la cuestión desde un discurso de la existencia de alguna forma de aprender frente a las pantallas, pero coincide, y coincide, quiero decir, al mismo tiempo las mismas personas que aceptan que las pantallas son fuente de aprendizaje, de estimulación, etcétera, eh, la ven también como una fuente de amenazas, de amenazas que tienen que ver con cierto riesgo al que uno se expone a las pantallas, riesgo de malas influencias, riesgo de ser agredido por otras personas, el riesgo de volverse adicto a ciertas cuestiones, etcétera. Con, con el grupo de investigación que dirijo en la Universidad Pedagógica, en la UNIPE, hicimos eh, el año pasado, el anterior, un pequeño ejercicio que consistía en analizar fuentes eh, en las cuales aparezcan estos dos discursos para ponerlos a discutir un poco, para ver qué sale de ahí. Entonces analizamos Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Asociación Americana de Pediatría y de la Asociación Argentina de Pediatría y de las sociedades de oftalmología, en fin. Todos ellos en distintos momentos van emitiendo y publicando listas de recomendaciones. Estas listas de recomendaciones eh, proponen cosas tales como eh, hasta los 18 meses cero pantalla, Eh, hasta los tres años, media hora por día, bajo estricta supervisión adulta, no exponga a los niños a las pantallas sin tener en cuenta esto y aquello, este, no eh, digamos no que los niños no consuman pantallas en tales y cuales condiciones, re, sobre todo recomendaciones, que la UNESCO y UNICEF, etcétera también se encargan de levantar y de, y de poner en documentos Hace poquito en la Ciudad de Buenos Aires también salió una resolución muy apoyada en documentos internacionales de la UNESCO y de otros países en el mismo tono, ¿no? evitar el contacto de los niños y por lo tanto en las escuelas también debería, si le hacemos caso a los investigadores del campo de la salud, eh, seguir esa, es, esa línea. El otro corpus de documentos que analizamos fueron los diseños curriculares para la educación inicial de todo el país. 24 documentos, algunos más recientes, otros más antiguos. El de Neuquén es uno de los recientes. Eh, el de Corrientes, el de Entre Ríos, el de la Ciudad de Buenos Aires, el de la Provincia de Buenos Aires, son de los últimos 4 o 5 años, todos esos. Entonces, le pusimos más énfasis a esos que hablaban de una situación que ha cambiado mucho. Entonces, un diseño que era del 98, mucho no nos iba a decir. Pero bueno, todos estos diseños coincidían, en general, eh, en darle a la dimensión tecnológica de la vida de los niños y de la vida en la sociedad un valor positivo. Muy al contrario, no desalentaban, sino que alentaban. ¿sí? La, el discurso digamos educativo que predomina en los diseños curriculares, con muchos matices por supuesto, pero es el de incluirla con un lugar de contenido a ser enseñado, por ejemplo en el concepto de alfabetización digital o de pensamiento computacional, en el lugar de una didáctica alimentada o informada por las tecnologías, y entonces los docentes pueden innovar, la palabra innovación aparece muy fuerte, en los más entusiastas hablan también de que el futuro ya llegó, del cambio acelerado y vertiginoso, de que hay que incorporar tics para adaptarse a los nuevos tiempos que corren, porque los chicos son nativos digitales, muy tecnológicos, entonces hay que usar la tecnología para no quedarse atrás, bla, bla, bla, pero incluso si no aparece este discurso a lo mejor tan... Este, funcional digamos a, la, a los discursos hegemónicos un poco que, que plantean estas cuestiones eh, el, el, el enfoque es positivo digamos ¿no? y hay en tercer lugar diríamos dos posturas oh, gracias acá, mi hijo me trae uncito <risa> eh, Do posturas fundadas digamos una en desalentar y otra en incluir, incorporar, adaptarse al cambio. Eh, la postura que desalienta el uso de las tecnologías, ¿por qué las desalienta? Identificamos cuatro razones fuertes, digamos. Una, que inducen las tecnologías o inducirían a los niños a eh, abstenerse de su natural movimiento, de su natural impulso al juego, eh, confinándolos a una especie de pasividad o de sedentarismo eh, que es inapropiado. Una segunda cuestión tiene que ver con que altera sus ritmos de vida y entonces los chicos pasan más tiempo adentro que afuera de la casa, lejos que cerca de sus amistades, de sus familiares, de la mesa familiar. Ya todos hemos visto alguna vez una familia cenando en una pizzería, los adultos animadamente conversando y el niño de la familia delante de la pantallita para que no moleste. Entonces, bueno, esta práctica digamos del chupete electrónico que, que sirve para que las tecnologías no potencien los vínculos, sino que sustituyan los vínculos, de alguna manera aparece en el centro de estas críticas cuestiones vinculadas a la seguridad y cuestiones vinculadas a los contenidos en sí mismos, a los valores, a la, eh, los contenidos que aparecen a través de YouTube, por ejemplo, que es una plataforma muy utilizada por los niños cuando se les da el celular, eh tienen una tendencia a publicidades llenas de estereotipos que son ineludibles porque aparecen unos segundos antes del video que se quiere ver eh, y los contenidos en sí mismos, bueno, ¿no? Ahora, ¿a qué conclusión llegamos después de analizar todos estos materiales, los materiales del campo de la salud y los materiales del campo de la educación? ¿A Aquí no hay una discusión, un debate entre médicos y educadores, por ejemplo, porque no están hablando exactamente de lo mismo. Es decir, eh, no hablan ni de las mismas infancias, ni de las mismas pantallas. Desde el campo de la salud se habla de la infancia en el hogar, de la infancia doméstica, de la infancia trabajando de hijo, que es uno de sus trabajos, y desde el campo educativo se habla de la infancia escolarizada, de la infancia en el, en el seno de un grupo escolar, con el acompañamiento de un docente, son infancias trabajando de alumnos que es el otro laburo que tienen los chicos entonces están hablando de dos experiencias de infancia diferentes y tampoco están hablando de las mismas pantallas porque cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud desalientan exponer a los niños a las pantallas que consuman pantallas, etcétera y hablan de las pantallas como si fueran algo tóxico ¿no? no te expongas a la pantalla como si fuera el sol a mediodía que los rayos ultravioletas o no consumas Eh, eh, cosas de internet como si fuera una droga que se consume o te consume, digamos, o como si fuera algo tóxico. Eh, en la educación se habla de las herramientas digitales como algo que nos puede ayudar a enseñar o aprender y no se las consume, se las usa, se las habita, se las apropia, se alfabetiza uno en ellas, asume uno esas herramientas, esos instrumentos porque se está hablando de tecnologías no del entretenimiento, no de la disuasión, no de la distracción, no de la sustitución, sino de tecnologías de la construcción, tecnologías que abonan un proyecto, tecnologías utilizadas de una manera menos estandarizada, menos por defecto y tal vez más artesanal, ¿no es cierto? Entonces la infancia que aparece ahí no es el nene sentado en el sillón del living viendo Peppa Pig sino que es una infancia que se describe como precoz, como curiosa, como estimulada, como portadora de novedad y a la que no se describe en términos de la grasa que acumula, el cansancio de sus ojos, el organismo que se atrofia sino en términos de la cognición, de las actitudes, del conocimiento ¿no? eh, hasta aquí digamos entonces esta, este retuneo de los tecnofóbicos y los tecnofílicos ¿no? me parece Bueno, una tercera cuestión que me gustaría plantear, acá es más polémico, es la de la brecha digital, porque el concepto de brecha digital por supuesto sigue siendo útil para caracterizar y para describir el desigual acceso que se tiene a las pantallas, a los dispositivos, a la conexión a internet, la pandemia mostró claramente que esa diferencia de acceso tiene efectos educativos fuertes, efectos de desigualdad, y la cuestión, cualquier concepto que nos permita hablar de la desigualdad es bienvenido en tiempos en los que el principal de los problemas que tenemos es la desigualdad y la militancia ultranza de nuestro gobierno a favor de los poquitos que más tienen y en contra de los muchos que menos tienen. Entonces, esta, esta situación, digamos, absolutamente dramática que vivimos nos obliga a ser agradecidos y respetuosos con todo término que ponga sobre la mesa la cuestión de la desigualdad. Sin embargo, me parece que hay matices que mirar en el concepto de brecha digital, eh, porque la desigualdad en el acceso, digamos, equipara la tecnología digital con otros derechos, no es lo mismo hablar de la desigualdad en el acceso al mundo digital con lo ambiguo, con lo problemático, con lo multifacético que es, que hablar de la igualdad en el acceso al agua potable, o a la vivienda, o a las cloacas, o a la comida, ¿no es cierto? Eh, entonces creo que los dispositivos digitales eh, no solo garantizan derechos, o no principalmente incluso garantizan derechos o ayudan, sino que también obturan derechos Hay algo de la de la brecha digital que también debería matizarse eh, considerando que si con el celular accedemos a muchas cosas y obtenemos mucha información, también a través del celular y la conexión a internet entregamos muchas cosas. Es verdad que es la ventanita a través de la cual podemos mirar y entrar a lugares a los que no llegaríamos de otra manera, pero también es la ventanita a través de la cual las grandes empresas tecnológicas llegan a nosotros. Es decir, tiene doble doble circulación esa ventana. Eh como dice Ángela, me decía el otro día el aquello que llamamos scroll es trabajo no remunerado. Decía refiriéndose a partir de algunas lecturas que ella estaba haciendo, eh, inventó ese título eh, para referirse al hecho de que hay una ida y vuelta muy evidente eh, entre grandes corporaciones, grandes organismos, grandes estamos digamos en una en una época del desarrollo tecnológico en la cual el desarrollo tecnológico ya no puede verse solo desde el punto de vista de lo instrumental sino que se ve también hasta desde la geopolítica no es cierto eh, bijan menciona por ejemplo la idea que circula entre varios autores ¿eh? no sé si la, la propuso él de que allí donde el, el marxismo planteó siempre que la lucha de clases en la sociedad tiene que ver con que unos tienen los medios de producción y otros no tienen los medios de producción y venden su tiempo y su fuerza de trabajo a través del mecanismo de la plusvalía, etcétera Lo que mejor explica las desigualdades y la lucha de clases hoy día es que algunos tienen los medios de orientación de la conducta de otros a través de algoritmos digitales y otros funcionan más como aquel rebaño que es llevado a conductas de consumo y también conductas políticas. Sería impensable un florecimiento, un crecimiento de la, las ideologías racistas, discriminatorias, digamos, el, la reaparición digamos de la homofobia, etcétera, que estamos viviendo en estos días sin las formas de circulación y de la formación de socialidad que aporta el mundo de lo digital. Entonces, algunos flagelos que creíamos totalmente superados reaparecen realmente a la luz de su funcionalidad respecto de ciertos intereses económicos, políticos, bueno, no sé, son interpretaciones que no se pueden hacer ligeramente, pero que de algún modo muestran este cambio del que habla Viu Chuján. E ¿no? incluso Cedric Durán, retomando este desarrollos de otros autores, eh, llama a esta época una época que ya no es capitalista, sino que vuelve a ser un feudo y habla del tecnofeudalismo un concepto interesante al que vale la pena seguirle la pista más allá de, de las aplicaciones que tenga pero que invita a pensar en el hecho dramático de que algunos seres humanos, dueños de compañías tecnológicas sobre todo han acumulado tanto capital que son más poderosos económicamente que algunos estados entonces esto genera que grandes focos de poder que no están mediados por la democracia que no están mediados por la ley, eh, inciden en el, en el mundo digital y en el mundo real a través de esta, estas grandes potencias digamos unipersonales. ¿no? En el caso nuestro de Argentina, el, el caso más cercano es el del Mercado Libre, por ejemplo. Una compañía que no es sólo una compañía, sino que directamente un, un actor que incide en la política nacional y en, y en nuestras maneras cotidianas de relacionarnos, de vincularnos, no sólo comercialmente pero si vamos un poquito más lejos lo tenemos a Elon Musk como otro personaje importante de nuestra propia política este, e idealizado por estos días. Eh, la hipótesis académica que esbozamos con Ángela Menchón eh, es la siguiente, y que no parezca que me fui por las ramas, juro que ahora vuelvo, pero eh, así como en el siglo XIX, cuando alguien nacía, cuando alguien se moría, cuando alguien se casaba, cuando alguien algo y la institución que intervenía la iglesia entonces los nacimientos, las muertes, los casamientos, etcétera, los anotaba a la parroquia del barrio y el estado se lo expropió a la iglesia a partir de ciertas reformas, a partir de la creación de los registros civiles, etcétera. Así como hubo una expropiación fuerte del estado respecto de la iglesia a fines del siglo XIX a principios del siglo 21 estamos viviendo una expropiación del Estado por parte de las compañías informáticas, de las compañías tecnológicas. Fíjense ustedes que, de nuevo, nuestra identidad, cuando vos necesitás dar cuenta de que vos sos vos, pocas veces se nos pide ahora el carnet del, del documento nacional de identidad. Ahora alcanza con verificar un código en el celular. Entonces, vos sos vos si tenés un teléfono. Vos sos vos si tenés una cuenta de Gmail, si tenés una cuenta de algo que te permite verificar con una contraseña, pero incluso estas mediaciones en la atribución de la identidad pasan incluso a prescindir de, la, de cualquier intervención del Estado. No solo porque el Estado también está digitalizado y entonces hay una aplicación Mi Argentina que tiene tu carnet de conducir y tu DNI, sino porque algunas acreditaciones de identidad ni siquiera pasan por las versiones digitales del Estado. Entonces, eh, estas empresas, las Big Tech, como se las llama, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Mercado Libre, si querés, a, a nivel local, eh, son, eh, son actores de los que no podemos eh, dejar de construir una hipótesis eh, en cuestiones educativas también. Neil Selwyn lo decía en una entrevista que ustedes pueden leer, está disponible en Internet, debe estar en mi biblioteca también. Él decía, si no le si no le pedimos a McDonald's que se ocupe de la alimentación de nuestros alumnos, ¿por qué tan graciosamente dejamos que estas compañías, Microsoft, Intel, qué sé yo, las que sean, se ocupen de diseñar la arquitectura virtual, las reglas de juego de las aulas virtuales, de los espacios digitales en los cuales tiene lugar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? este, para terminar esta esta segunda la segunda visita a conceptos conocidos, me gusta lo que lo que dice Oscar Grillo respecto de esta idea de acceder a las tecnologías como si fueran algo que está afuera y a lo que tenemos que poder subirnos, concepto de brecha digital. Él dice, la internet puede ser un mundo aparte o puede ser vista como parte del mundo. Y esta idea de pensarlo como punto como mundo aparte, como parte del mundo me parece que dialoga bien con, esta, con este llamado de atención sobre algunas de las consecuencias de pensar en términos de brecha digital. ¿Mm? Eh, hace un tiempito leí un artículo de Catherine Lecouillère que decía algo así como que en las clases altas en Estados Unidos, miraba ella, eh, uno de los privilegios que tienen los niños es el de las relaciones humanas y que en cambio en las clases bajas se daba con mucha más frecuencia el fenómeno de enchufarles los celulares para distraerlos, para entretenerlos. Que había una relación muy clara y demostrable entre las pautas de crianza en las cuales aparecía esta delegación en el dispositivo del entretenimiento de los chicos y que en las clases más beneficiadas, más favorecidas, más privilegiadas esta práctica disminuía y hablaba del privilegio de las relaciones sociales. ¿no? Entonces, fíjense que ahí hay una grieta que es exactamente la inversa de la, de la brecha digital, ¿no es cierto? Eh, es el, el privilegio de poder no usarlos, digamos, de poder no caer en, en, en la educación digital, diríamos. Bueno, eh, hablamos de los nativos digitales, de los tecnofóbicos y de los tecnofílicos, de la brecha digital, la cuarta eh, concept conceptualización que me gustaría retomar es la de cierta idea de competencia entre las tecnologías y la escuela. Se ha dicho muchas veces que la escuela hay una frase por ejemplo que nueve de cada diez ministros de educación la dijeron la frase dice así tenemos escuelas del siglo 19 con maestros del siglo 20 y alumnos del siglo 21 está en el discurso en el que asumen los ministros de educación dicen eso. Este y después dicen que te recibieron una pesada herencia, no sé. Eh, pero esa, esa frase me parece que expresa la idea de que las tecnologías, aunque no se las menciona en la frase, son del siglo 21 y en cambio las escuelas y los maestros son de un tiempo anterior, como si las tecnologías corrieran más rápido y la escuela tuviera que ir alcanzándolas y hay una forma de competencia que consiste en que la escuela es un archivo obsoleto, un archivo estático de conocimientos que no cambian, que no se actualizan, mientras que la Internet, los archivos digitales, son más dinámicos, están más actualizados, van cambiando, son interactivos. Entonces, como ahora el conocimiento está suelto y antes estaba preso en la escuela nada más, Entonces las escuelas saldrían perdiendo en esta competencia frente a las tecnologías que le ganan por afano. Eh, y a mí me gustaría problematizar un poco esta visión porque a esta altura del partido y con todo lo que ya hemos dicho eh, respecto de las miradas más actuales sobre los efectos que tienen las tecnologías en la socialidad, en las maneras de conocer, en las maneras de relacionarnos... Creo que hay una competencia entre la escuela y las tecnologías, si se quiere, que se podría plantear en otros términos, en los cuales la escuela presenta un mundo para ser pensado, para ser discutido, para ser puesto en conversación, digamos, y la Internet presenta un mundo más estructurado en torno al consumo, en torno a la competencia, en torno a la utilidad. Y hay, de alguna manera, una una cosa diferente que se plantea en esta, en esta competencia. Eh, la escuela sería el lugar de poder pensar juntos, incluso de poder apagar la pantalla por un rato, de escucharnos, de prestarnos atención, el lugar de la alteridad. Y la Internet sería un lugar en el que efectivamente prima cierta didáctica del tutorial, como la llama este, a Mónica Fernández Pais, escuché alguna vez esto de la didáctica del tutorial, Eh, eh, que no es exactamente una concepción, digamos, eh, dinámica. Este, um. Hay una escena que a mí me gusta mucho para pensar esta cuestión y que es la escena de una maestra, que es una maestra de cuarto grado, que llega a la sala de profesores y se encuentra eh, a sus compañeras y les comparte algo que está pensando. Ella dice, chicas, no entiendo por qué a mis alumnos les cuesta tanto prestarme atención. Eh, yo les explico y se distraen fácilmente. A los 10, 15 minutos ya tengo que ir terminando porque nadie aguanta más de 10, 15 minutos. ¿Cómo puede ser que a mí me cueste tanto? Y sin embargo, cuando ellos se ponen a mirar la pantallita o cuando miran Netflix, me consta que pueden estar tres horas seguidas eh, sin mover un pelo. Absolutamente con la mirada fija en la pantalla. ¿Qué tiene Netflix que no tenga yo? Dice la maestra. Y a mí me parece que es una, una reflexión, una queja amarga de la maestra que expresa bastante bien esta competencia entre la escuela y la tecnología a la que me gustaría darle un viso de actualización. Eh, pensemoslo en, de la siguiente manera. Hay dos formas de atender, una a la maestra, otra a la la pantalla pongámosle un nombre por, por llamarla de alguna manera eh, atención escolar, atención estudiosa si querés versus atención capturada por la pantalla atención digital, atención mediática ¿no? es la misma palabra atención pero significa lo mismo que es verdad que a veces la atención nos llama que a veces la atención se presta, que a veces la atención se exige, se pide, Pero también es cierto que la atención a veces es captada, es capturada, es atraída. Y también, como muy bien dice Inés Dussel, la atención se comercializa, se convierte en mercancía. Entonces, eh, hay algo del orden de prestar atención que tiene mucho que ver con lo que hace la escuela. Lo dicen eh, Martin Simons y Jean Magellan en el libro Defensa de la Escuela cuando plantean que la escuela es una institución que básicamente sirve para volver a repartir el derecho a prestarle atención a las cosas y a convertirnos en sujetos atentos, que es un tiempo que en la vida cotidiana escasea y que la escuela ofrece, brinda, regala, de una manera más o menos igualitaria. Pero si vamos a distinguir entre la atención estudiosa y la atención de las pantallas, digamos en primer lugar que la atención estudiosa cuenta con la mediación de un maestro. Es decir, uno le presta atención a algo que alguien le trae especialmente a uno y que a uno lo conoce, y entonces ese maestro explica, traduce, interpreta, hace alguna curaduría de aquello que trae, y estas cosas del mundo que trae, las trae para ponerlas en conversación. Entonces, en primer lugar, y tal vez la diferencia más importante de todas, es que frente a esta atención que se le presta algo desde la alteridad, desde el y vuelta, desde el tener a otro delante, en las pantallas la atención es captada por un producto totalmente terminado, que no fue hecho para mí, sino para cualquiera que lo quiera ver, y de mí no se espera absolutamente nada. Por eso tal vez es mucho más fácil prestarle atención a la pantalla que a la maestra, porque la pantalla no me pide nada a cambio. La atención estudiosa, en segundo lugar, es una atención con otros. Uno no le presta atención a la maestra en soledad, salvo que sea la maestra particular, incluso allí la maestra particular me está ayudando como, como digamos apéndice de otro espacio que es más público, entonces es una atención colectiva, es una atención en comunidad, como dice Amador Fernández abater hay una ecología atencional en el aula. En cambio, la atención de las pantallas es una atención individual, uno está encerrado en su mundo, uno está poco comunicativo, mientras uno le presta atención a la pantallita, se genera esta sensación del autismo colectivo. no Cuando uno va, por ejemplo, en un, en un vagón de tren, en un transporte público, en una sala de espera, y ve que cada uno está con su celular, no da la misma sensación que si cada uno estuviera con un libro, por ejemplo. no eh, Entonces, hay algo, digamos, del orden de la... Del, del encerrarse en uno mismo. La atención estudiosa requiere de rituales, requiere de ceremonia. Uno no presta una atención estudiosa, escolar, a cualquier hora y en cualquier lugar. Para que haya atención estudiosa tiene que haber un aula o algo parecido a un aula, tiene que haber algo parecido a un comienzo, a un durante y a un fin. La atención estudiosa se ritualiza. ¿Mm? Eh, incluso otras cosas que no son escolares y a las que nosotros le damos importancia, en general les ponemos un horario, las ritualizamos. Podríamos hacer gimnasia en casa, a cualquier hora, en cualquier lugar, pero no, nos anotamos en un gimnasio. Pagamos solamente para separar ese tiempo a veces, ¿no? No porque lo que <ríe> nos dice el profe no lo podamos bajar de un tutorial, sino para obligarnos a tener un tiempo y un espacio. Me acuerdo algo lindo que decía el escritor Martín Coan en una entrevista hace poco, Él decía que tenía que viajar hasta Trelew, creo, desde Buenos Aires eh, y que él valoraba muchísimo ese viaje porque en el viaje el celular no anda y entonces podía leer, que se sentía muy bien. Pero decía, ¿será posible que haya que viajar en avión para tener dos horas tranquilo de lectura? Bueno, la, la atención escolar es un poco así, como el avión. De hecho, uno se pone un poco en modo avión cuando entra al aula. ¿no? En cambio, la atención capturada no se ritualiza, no tiene un tiempo y un espacio, sino que más bien se cuela en cualquier huequito libre que haya. Uno mira el celular o mira la pantalla en un viaje en colectivo, en una sala de espera. Si uno está conversando con alguien y ese alguien se levanta un ratito para ir al baño, el que se quedó a lo mejor aprovecha para mirar la pantallita. Eh, hay gente que mira la pantalla en el baño mientras hace lo que fue hacer al baño. Es decir se cuela para aprovechar hasta el más mínimo minuto de esa atención que como ya dijimos se comercializa y es mercancía. Entonces, fíjense qué diferente que es tener que acomodarse a un ritual o simplemente dejarla entrar en los momentos libres. Las cosas a las que se le presta atención estudiosa, además, son cosas más o menos inútiles, eh, son por principio cosas inútiles, porque qué utilidad tiene para una persona el cuadrado de un binomio o la distinción entre esto y aquello, o la historia de lo de más allá. Eh, no son cosas que son demandadas por la vida práctica, quiero decir, no digo que no sean cosas valiosas, pero tienen la inutilidad del contenido escolar, que no es un punto de llegada al cual uno arriba para adquirir un conocimiento práctico que es aplicable inmediatamente, sino que el contenido escolar es más bien una especie de materia prima que sirve para establecer una conversación, un gesto de atención, un gesto de interés para ampliar nuestros horizontes culturales. Entonces esto se aborda con un cierto gesto de entrega, de dedicación, que requiere cierto esfuerzo porque está separado de la utilidad inmediata. En cambio, las cosas a las que se le concede una atención capturada por las pantallas son, en principio o por principio, proyecciones de la vida habitual, están muy ligadas a la vida de todos los días, tienen que ver con hacerla más ligera, más entretenida, más sobrellevable. Entonces uno se deja invitar a esas imágenes, a esas pequeñas historias, desde un gesto distendido, complaciente, de relajación. Por todo esto, me parece, para entrar en el modo estudioso de la atención hay que hacer un esfuerzo, pero para salir del modo pantallesco de la atención hay que hacer un esfuerzo. A la atención escolar es fácil entrar, de la atención capturada por las pantallas es eh, perdón, a la atención escolar es difícil entrar y de la atención de las pantallas es difícil salir. Eh, los contenidos escolares vienen de mundos lejanos que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué tengo que ver yo con los incas, con los egipcios, con los aztecas si yo no soy egipcio? ¿Por qué me vienen a hablar de Tutankamón? En cambio, los contenidos que están en la pantalla son contenidos diseñados por unos algoritmos digitales que se fijaron qué cosas ya me gustaban y me dan más de lo mismo. Me mantienen bien cómodo en mi burbuja, bien arrellanado en mí mismo, bien cerca de los intereses preexistentes que el algoritmo detectó y me imitan a no salir de mí mismo, a quedarme donde estoy, a no moverme ni un centímetro. Entonces, en este punto, fíjense que la complejidad de los sistemas de ideas a los que le prestamos atención en las aulas, frente a la simplicidad de las cosas que en general suceden en la pantalla, la lentitud propia de la vida en el aula y de las cosas que tenemos un largo rato entre las manos para desmenuzarlas, para darnos el tiempo de entenderlas, frente a la aceleración, el cambio constante, la velocidad ininterrumpida, de las pantallas, todo esto explica la pregunta de Lasseño de cuarto º B, que decía, ¿por qué mis alumnos le prestan atención fácilmente a las pantallas y a mí les cuesta más? Mi clase parece serles menos interesante. Y, sin embargo, eso también explica por qué la escuela puede cambiarnos la vida, puede abrirnos horizontes culturales, puede marcar una enorme diferencia en nuestra vida, Y, en cambio, la pantalla solo cambia, en todo caso, nuestras conductas de consumo o incluso nos embrutece un poco o nos vuelve un poco menos auténticos o un poco menos rigurosos o exigentes en nuestra ética, en nuestra capacidad de pensar. Eh, me gustaría concluir un poco todo esto para pasar a la conversación, al primer intercambio, eh, proponiendo un concepto que es un concepto que no está demasiado planteado pero que lleva el título de nuestra investigación, se llama Educación Digital Integral. Entonces me gustaría comentarlo un poco. Eh, la Educación Digital Integral, como su nombre nos invita a pensar, está emparentada con la Educación Sexual Integral, con la Educación Ambiental Integral y también con la Educación Ciudadana, que no es integral en su denominación, pero sí lo es en su espíritu. Vayamos históricamente. La educación ciudadana fue una transformación en el currículum argentino que tuvo lugar con el recupero de la democracia, con la resignificación de una mirada amigable con los derechos humanos, con el ejercicio de la participación en el marco de la ciudadanía democrática, etcétera, y vino a reemplazar a materias escolares como educación moral, educación moral y cívica, educación en valores. ¿sí? Eh, no es lo mismo decir que la vida, la libertad, etcétera, son valores, que decir que son derechos. Entonces, hay algo en, en esta concepción insisto, pensadas desde la politicidad, desde la participación, que nos invita a pensar en una transformación curricular que obedeció a un proceso histórico. No en cualquier momento se empezó a hablar de Educación Ciudadana, se empezó a hablar de Educación Ciudadana con la democracia. Eh, Isabel Hirosiede podría ser, por ejemplo, un autor de referencia para eh, mirar este proceso, porque él hizo una tesis doctoral sobre la historia de la educación en derechos humanos, porque él analizó desde el campo de las ciencias sociales, especialmente para la escuela primaria, pero también ha escrito mucho para El Jardín este esta, estas transformaciones. El segundo fenómeno histórico es el de la educación sexual integral. La ESI también vino a reformular un campo de conocimiento frente a transformaciones sociales que exigían que la escuela también se transformara. Entonces, de la, sexual, de la educación sexual más bien biologicista, muy centrada en las ciencias naturales, pacata, moralista, etcétera, se pasó a una educación sexual que es integral porque tiene un abordaje complejo, porque tiene un abordaje multidimensional, porque plantea no sólo la biología sino también lo psicológico, lo sociológico, lo afectivo, lo ético, afirma que lo personal es político bueno ya sabemos y plantea además eh, cuestiones que se las puede pensar en lo macro sí eh, en los derechos de las mujeres eh, el, el sufragio eh, de, de 1950 la igualdad de salarios etcétera pero también en, últimamente y especialmente en la vida cotidiana los mini como si no? los, los micro machismos de la vida cotidiana el modo en el que la lógica patriarcal Se, se imprime las lecturas, en los cuentos, etcétera, ¿no? Eh, la educación ambiental, más recientemente, también se volvió integral, por lo menos en los papeles, cuando se sancionó en el 2021 la Ley de Educación Ambiental Integral, que invita a pasar de una concepción individualista del cuidado del ambiente, ¿no? Vamos a salvar el planeta si juntamos tapitas, se solía decir, ¿no? Entonces uno hacía botellitas de amor, uno separaba los residuos en su casa solamente, aunque después el basurero pasara y lo mezclara todo de nuevo. Este, cosa que Esto ha pasado en muchos lugares. Eh, en vez de pensar las cosas en estos términos y pensar eh, el ambiente como la relación del hombre con la naturaleza, se empieza a pensar el ambiente como la relación de las sociedades con el ambiente que es natural, pero también es social y también es tecnológico, dicho sea de paso. Y entonces, en vez de despetrolar pingüinos o hacer botellitas de amor, miramos los problemas ambientales verdaderos, cercanos, auténticos, que afectan no solo a los pingüinos, sino a nosotros, a nuestra salud, a la de nuestros seres queridos. ¿Por qué vamos a hablar de los pingüinos y las ballenas si tenemos una pandemia, una sequía, una invasión de mosquitos, una epidemia de dengue, tremendas tormentas que generan inundaciones en nuestras ciudades, problemas, si estamos en Neuquén vinculados con la explotación del petróleo, con la minería, en fin, <ríe> digamos, claro. Acá dice una compañera, aunque existe el fracking, juntemos tapitas que así vamos a salvar el planeta. Además esta idea del planeta, ¿no? Como no sé si alguien vio Superman, por ejemplo, pero Superman salva el planeta, él solito salve el planeta y el planeta es algo enorme, extenso, que nos hace pensar en especies exóticas en vías de extinción. Y lo que hay que salvar es, digamos, nuestra salud eh, el mes que viene. Entonces, esta idea además de planeta, ¿no? tan abstracta. Bueno, la educación ambiental integral entonces plantea una pedagogía del conflicto ambiental y lo piensa realmente en términos integrales. Ahora bien, todo esto para decir que una educación digital que haga propia la idea de mirar no sólo la utilidad de las computadoras para enseñar mejor, no sólo la necesidad de que los niños piensen computacionalmente o se alfabeticen digitalmente, sino que piense integralmente el fenómeno de lo digital en nuestra vida con la trascendencia que tiene, con lo evidente que es que tiene una presencia compleja, problemática, eh, muy prometedora en algunos aspectos y también muy de cuidar en otros, Eh, la educación digital integral propone que allí donde las tecnologías nos invitan a mirar eh, su mundo digitalizado como un mundo aparte, la escuela lo pueda mirar como parte del mundo, tomando esta idea de Oscar Grillo, que allí donde las tecnologías comporten formas contemporáneas de vigilancia, pero disfrazadas de cosa que no convienen, ¿no? este que es gratis y utilizar este dispositivo, pero también el inspector de vigilancia, digamos, la escuela puede ser el espacio para desnaturalizar un poco estos mecanismos, para construir el tipo de resistencia que se construye desde la conversación, desde el pensamiento, desde el análisis crítico, que allí donde la publicidad, el marketing, son características más o menos inevitables de todo lo que viene por el lado de las pantallas, que allí donde las redes sociales nos invitan a apoyarnos más en las emociones que en la racionalidad, Eh, porque un meme original, gracioso y emocionante puede más que mil argumentos. Eh, allí donde las redes sociales nos invitan a opinar a los gritos sobre todos los temas, aunque no los entendamos, y a fumarnos la fake news este, sin revisar en absoluto si son verdaderas o no. La escuela puede ser un lugar donde el tiempo más lento, donde el tiempo de esta atención estudiosa de la que hablábamos recién, nos restituye un poco algunos gestos del acto de pensar que son más o menos imprescindibles para vivir juntos, incluso con las tecnologías. Allí donde las tecnologías protocolizan, automatizan un montón de procesos y sustituyen muchos objetos por otros, hoy tener un celular implica ya no tener un montón de otros objetos. Quien usa la guía para viajar en la ciudad, ¿Quién usa una cámara de fotos? quien usa quien manda una carta? ¿No es cierto? Tal vez la escuela es un espacio para tener eh, tiempo para otras cosas, para escribir cartas. ¿Por qué no? Porque escribir cartas tiene sentido, más allá de la utilidad. Hay algo muy lindo que dice Jorge La Rosa en su abecedario pedagógico. Él dice, en la puerta de la escuela podría haber un cartel que dijera, bienvenido, usted aquí tiene tiempo. Entonces la escuela es el lugar para tener tiempo. Y al lado de ese cartel, dice la Rosa, podría haber otro que dijera, bienvenido, usted aquí tiene un lugar. Entonces la escuela es un lugar para ser bienvenido y tener un lugar en la lista, un banco, un lugar en la fila, un lugar donde jugar, un lugar en donde conocen tu nombre. Bienvenido, diría el tercer cartel, todavía según la Rosa, a la escuela, este es un lugar, y acá pongo el acento, en el que hay de todo. No hay solo aplicaciones, sino que aquí hay mapas de los que se cuelgan de un clavito y se los mira y se los escribe, aquí hay juguetes, aquí hay cuadernos, aquí se escribe a mano, aquí se escribe con lápiz y se borra con goma de borrar, aquí se le saca punta a los lápices, aquí traemos viandita, aquí bueno <risa> acá hay bolsita de higiene, acá hay de todo. ¿eh? Es, no es un mundo fantasmático, es un mundo tangible y material. Entonces, allí donde las tecnologías nos invitan todo el tiempo a recibir instrucciones y a hacer doble a la izquierda, doble a la derecha, haga clic aquí si quiere tal cosa, compre esto, compre aquello, y nos invitan a dejarnos sustituir todo el tiempo en pequeñas decisiones o en grandes decisiones por mecanismos automatizados, la escuela es el lugar en el que pensamos juntos en estas cosas que las tecnologías a veces nos hacen hacer, en los modos de socialidad a los que nos inducen, Eh, y si las tecnologías en la vida cotidiana se usan así como vienen, por defecto, por default, tal vez la escuela es el lugar para darles un uso artesanal. Y así como las tecnologías, perdón, así como el feminismo decía, eh, sus luchas macropolíticas por el sufragio, el salario, la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera eh, Dieron lugar también, en un momento de madurez, al de las teorías de género, a mirar y generar una cultura de mirar los micromachismos de la vida cotidiana tal vez en la educación digital integral pueda pasar algo parecido y además de mirar las luchas macropolíticas, la concentración de la riqueza y todo lo que decíamos de Elon Musk y, y nuestros propios Elon Musks eh, podemos mirar las microalienaciones de la vida digital. Me gustaría concluir con un pequeño ejemplo de algo experimental que estuve haciendo estos días, estoy escribiendo un libro es un libro sobre los, los relatos pedagógicos en el jardín. ¿no? Ya hice un libro hace dos años sobre ese tema, que se llama del informe evaluativo al relato pedagógico, y que lo, se lo mostró recién, Claudia lo mostró, pero estoy escribiendo uno nuevo, que es más práctico, porque ese es un libro bastante conceptual, digamos, ¿no? que plantea la diferencia entre mirar y pensar con cierto tipo de escrituras respecto de otros, etcétera. Este otro es mucho más práctico y plantea algunas líneas muy muy muy concretas. Eh, me, me llevó a querer escribir algo más sobre esto en un tono más práctico que hay mucho interés pero quizás pocas herramientas para escribir relatos pedagógicos entonces me pareció que era interesante entrar por un lugar más expeditivo y una de las cosas de las que me parecía que no se podía dejar de hablar era del uso de la inteligencia artificial para escribir eh, una de las cosas con las que me encuentro cuando recorro jardines de todo el país últimamente es que se plantea que los informes de los chicos a veces vienen ayudados por el chat GPT. Entonces se me ocurrió hacer algunos experimentos como para ver algunas de las paradojas que nos acometen cuando este, utilizamos las tecnologías en el ámbito escolar y entonces tomémoslo como lo que voy a mostrar, simplemente como lo que es un juego, un experimento, un, un pequeño ejercicio para demostrar algunas cosas por el absurdo, bueno... Veamos qué pasa. A ver si puedo compartir la pantalla. Acá está. Eh, ahí está. No sé si ustedes están viendo o no están viendo una pantalla que dice experimentando con la IA. ¿sí? <coughs> Bien. Bueno, un maestro eh, de acá de Buenos Aires decide trabajar con sus alumnos acerca de una noticia que Están mirando noticias, lo que le interesa es que los chicos vean a través de la prensa, digamos, cuestiones vinculadas con el mundo y que puedan reconocer en lo público y en lo personal estas relaciones interesantes. Y como la mayoría de los chicos tienen alguna mascota y habilitaron en el subterráneo poder viajar con mascotas, analizan esta noticia. Se puede llevar mascotas en el subterráneo. Perfecto. Eh, a la hora de escribir el informe, Este maestro, esta maestra, le pide al chat GPT lo siguiente. Le dice, elabora un párrafo de tres oraciones en estilo de relato pedagógico para la educación infantil. Debe referirse al modo en que un niño analiza en clase una noticia sobre una ley que permite llevar mascotas en el subterráneo. Entonces, el, el chat le responde de la siguiente manera. Le pone, en la clase de hoy, Martín, porque le pone un nombre al niño, Escuchó con atención la noticia sobre una ley que permite llevar mascotas en el subte, con gran curiosidad levantó la mano y dijo que esto haría que su perrito Bruno pudiera acompañarla a visitar a su abuela los fines de semana. Después, mientras dibujaba a su mascota en el vagón, reflexionó sobre cómo todos los pasajeros tendrían que ser más cuidadosos y respetuosos con los animales durante el viaje. Lo que nos muestra la respuesta del chat ante el pedido insensato de esta maestra, maestro, que le pidió que escriba el informe por él, sin darle más información que el título, digamos, Yo marqué con rojo algunas cosas que vale la pena observar. Primero, eh, le atribuye niño, con gran curiosidad. ¿no? no es que no se pueda hablar de la curiosidad, pero acá aparece la curiosidad un poco como sustancia infantil ¿no? este, y este gesto de levantar la mano. Eh, pero básicamente hay algunos clichés digamos acá que probablemente pocos maestros utilizarían. ¿no? Esto de apelar a la visita a la abuela, que es lo que todos los niños buenos hacen que él da por hecho que lo que se va a hacer con la noticia es ir a dibujarla, porque hacemos un dibujito después de cualquier conversación, se supone, en el jardín, y después la moralina, ¿no?, de tener que ser más cuidadosos y respetuosos con los animales, ¿no? Entonces, si la maestra se encontró con esta respuesta y subrayó en rojo lo que yo subrayé aquí en rojo y dijo, mmm, así no me gusta, no sirve, no me está ayudando, eh, podría haber hecho un prompt diferente. Eh, no lo voy a leer todo, pero lo explico un poco. Este prompt está escrito de una manera mucho más elaborada. Fíjese, dice, elabora un párrafo de tres oraciones de tal estilo. El primer párrafo tiene que decir algo sobre el valor pedagógico de trabajar la realidad social, describir de una actividad sobre el análisis de las noticias periodísticas y le da incluso algunos ejemplos de cómo puede estructurarse gramaticalmente la primera frase. Al segundo párrafo, lo, le solicita que haga un comentario interesante referido a esta ley, qué sé yo, y dice lo que dijo esta niña, este niño, respecto de la noticia que vieron y le tira algunas frases que puede utilizar, estructuras, ¿no? dejando puntos suspensivos donde va el contenido y le pide todavía un tercer párrafo en el que le pide que ponga el acento, el, el valor de reconocer en una regla social algo que incide en la vida personal, por ejemplo, la mascota, este y, y la posibilidad de viajar y también le da ejemplos eh, le dice que para hablar de esta tercera cuestión puede de, puede utilizar la fórmula lo que este ejemplo nos muestra es que o oh, en esta pequeña escena puede verse un claro ejemplo de para que el chat lo utilice fíjense que le pide mucho más de lo que le había pedido al principio y entonces lo que la maquinita devuelve es un... Un texto, que acá sí les voy a proponer leerlo en voz alta, que se parece un poco más a lo que hubiera escrito una persona, porque, se, ¿no? como dice quien era Selvin en uno de sus libros, dice, la máquina es tan buena como la información que uno le, le, le, le meta. ¿no? Dice, en la sala ofrecimos al grupo la propuesta de realizar noticias periodísticas adaptadas a su edad, con el objetivo de acercarles a la realidad social y despertar su interés por el mundo que los rodea. Esto es valioso porque permite que los niños comiencen a comprender el entorno en el que viven, desarrollen su pensamiento crítico y participen en conversaciones sobre temas actuales. En el marco del proyecto, propuse al grupo que realizaran una noticia sobre una nueva ley, bla, bla, bla, bueno, etcétera. Me voy hacia el final. Puede verse allí un cambio desde una comprensión abstracta de la norma hacia una internalización de la misma al viltularla con su rutina diaria y las emociones que siente hace su perro. Este ejemplo nos muestra cómo, a través de la reflexión sobre noticias cotidianas, los niños pueden comenzar a conectar el mundo social con su universo afectivo. Bla, bla, bla. Fíjense que obtuvo un texto mucho más elaborado que el anterior. Aún así, aquí marqué con negrita algunas cuestiones. Por ejemplo... El ChatGPT se le ocurrió poner que las noticias estaban adaptadas a su edad. Claro, si esta maestra alguna vez leyó, por ejemplo, el, el Corral de la Infancia de Graciela Montes y todas las críticas que ella hace en ese libro a El Mundo Adaptado para Chicos, libros para chiquitos y libros para más grandes, libros para nenes y libros para nenas, etcétera Entonces, eh, capaz que le haría ruido pensar que las noticias podrían estar adaptadas a la edad de los chicos, ¿no? Y también la misma idea de acercarles a la realidad social, en realidad el enfoque curricular en esta jurisdicción tiene más que ver con apropiarse de la realidad social o construir algo respecto del ambiente social, natural y tecnológico, en fin, no coincide con el ideario pedagógico en general. La idea de los temas actuales, en realidad esta maestra no había traído este tema porque era actual, de hecho no era actual, era viejo, lo había traído porque tenía que ver con los intereses de los chicos, digamos, había algo del orden del emergente que fundaba el trabajo sobre esa noticia. Y por último subrayé la referencia a las emociones, porque es casi imposible pedirle algo al chat GPT sin que saque enseguida el temita de las emociones, que lo tiene ahí como en el en, encabezando su lista de prioridades. ¿Mm? En cambio... Con esto quiero decir que pedirle relatos narrativos, analíticos, este, vinculados con un marco teórico, etcétera Es muy difícil, es muy difícil que la máquina le den el clavo, porque la máquina no es neutra, no es neutral. Entonces enseguida siempre muestra su, su ideario, que en general es más bien hegemónico, conservador, ¿no? y, lo, y lo deja ver. En cambio, un informe evaluativo de estos taxonómicos, que son más bien una lista de este lo que al chico le sale y lo que no y que es un poco el, el enfoque de este trabajo que estoy haciendo sobre los relatos pedagógicos eh, se los plantea como una alternativa a esta mirada descriptiva tan taxonómica ¿no? de decir bueno esto le sale esto no le sale no eh, entonces eh, el chat gpt es genial haciendo informes tradicionales fíjense el prompt es mucho más cortito no tiene cinco renglones nada más y después aparecen una lista de indicadores. Basándote en estos indicadores, están enumerados del 1 al 9, excepto el 4 y el 5 decir que está todo bien. En el 4 y el 5 decir que mm, ahí andamos, pero decilo con algodones, como se dicen estas cosas, no sea que alguna mamá se enoje si decimos que al nene no le sale algo. Entonces, fíjense lo que escribe el chat GPT. Julián se comunica de manera clara y efectiva utilizando tanto palabras como gestos para expresar sus necesidades y emociones. Emociones de nuevo, ¿no? Sonríe con frecuencia, especialmente en situaciones de juego. Aún estamos trabajando en el desarrollo de vínculos más sólidos con otros niños y adultos, observando que necesita más tiempo para sentirse completamente cómodo en la interacción. Es decir, hace el informe perfecto que cualquiera quisiera hacer cuando lo que le pedimos es eh, un informe de estas características. ¿Por qué? Y aquí viene mi hipótesis, y aquí viene la, la parte, muestro el template, la plantilla. Una plantilla es una estructura, dice que facilita la estandarización de un, pro, de un proceso. ¿no? Vuelvo, eh, me parece que el concepto de plantilla es un concepto que nos puede ayudar a entender esto. Eh, cuando nosotros vamos a escribir una carta, si usamos una plantilla, la plantilla nos trae el encabezado, la firma, de mi mayor consideración, saluda a usted atentamente, le escribo por favor para pedirle que Entonces uno lo único que tiene que hacer es completar. Los informes evaluativos tradicionales, taxonómicos, que hacen un inventario de los logros y de los no logros de los chicos... Muchas veces vienen con una plantilla, en muchos jardines todavía hay un, un, una hoja impresa en la que la maestra tiene que poner cruces, sí o no, a ciertas afirmaciones, digamos. ¿no? Entonces es una, un estilo de construcción de un texto eh, que tiene mucho de plantilla y poco de, de construcción artesanal. En cambio, la versión narrativa de estos informes es... Tiene mucho de interpretación, de construcción artesanal, de interpretación, de análisis, de relaciones entre las cosas y tiene más bien poco de plantilla. Por eso, en, la, en, en el ejercicio de pedirle a la inteligencia artificial que escribiera un relato, finalmente logramos que más o menos lo hiciera, pero el tamaño del prompt y el tiempo que llevó confeccionarlo fue mucho más largo y mucho más extenso que lo que hubiera llevado a escribir directamente el relato. En cambio, para escribir el informe taxonómico, eh, un mismo prompt al que se le cambie solamente qué número de, de, ¿cómo se dice? de indicador tiene que ir con el pulgar para arriba y cuál tiene que ir con el pulgar para abajo, pero delicadamente, alcanza para que lo escriba lo más bien. ¿no es cierto. Entonces, eh, con esto quiero decir, las tecnologías digitales también son espejos en los cuales podemos mirar nuestras propias prácticas educativas, nuestras propias prácticas pedagógicas, Son lugares en los cuales se expresa algo del orden de las preguntas que nos hacemos respecto de cómo hacemos nuestro trabajo, de la vida escolar, del, de las relaciones educativas. ¿no? Bien, hasta aquí mmm, mi primer momento expositivo, me gustaría si les parece bien que hagamos un primer momento de, de, de algún comentario, de alguna pregunta, de, de conversar un ratito para después tomarnos un pequeño recreo, ni toqué el té que me trajo mi hijo, así que será ocasión de que lo haga, y, y después nos reencontremos para este ejercicio de escritura de preguntas que les había anticipado, y en ese momento lo, lo planteo mejor. Así que bueno, no sé, adelante, utilicemos si quieren el botoncito de la mano para levantar la mano, ahí ya veo que Mariela levantó la mano, así que dale, eh, va, vamos con ese método. Adelante por favor Mariela. Tienes que, que desmutearte, digamos. Bueno, ahí parece que tiene alguna dificultad para abrir el micrófono, pero bueno, si, si alguien más quiere este, tomar la palabra, adelante. Acá en, en el chat, este dice soledad le da referencias creyendo en su acción posicionada en lo que ha construido mm. este, acá alguien comparte un enlace a un video que tiene que ver con la perspectiva ambiental se hace referencia a los vínculos acá dice hay pañuelos se refiere a todas las cosas que hay en la escuela según el cartel de, que, ponía, que proponía poner la rosa frente a la escuela ¿no? bien